Joder, qué puta mierda de radio, tío. Todo Radio Fórmula, macho. Pincha la irola, tío. 107.5. Saga tus raíces y deja jugar. Nevaraski besie de een programmeer radio. Nene Teresa heeft er portugal el duda curegal dia. Albania coare portuonek. Madre Teresa denomenese disen petusen. Nobel zat die dunonek is aan zijn hatoria zelata. Claudia nak niet de videoetansearse zag u te zwaak tarrera campuan. Autoamblore iridan chagwase la, Albania ko egual de ko rapide rapide akse argatugenituen. Claudia narene relatoak a Iri oneta ko gertakari esos urrunek, nasio arte ko institucio en hegemonikoen, astindu by <gülpum> Naiz eta Albaniak interes geopolitiko eskase izan, Gude eta gatazke, gatazkek markaturiko historia besterik ezindute oroitu bertakoek. Imperio ugarik astar nautsidute herrie honetan. Bulgariar imperioa, imperioa, Bizantianiar imperioa, eta Otomaniar imperioa besteak beste. Mila bederatzioen damagigarren urtean, otono, Otomaniar imperioetik lortutako independentsiak gutxi irango zuen. Italia koloniar imperioak... ...protekturatu egin baizuen... ...mina bederat ...dagoita garren urtean. Victor Manuel Vigarrenac, Italia herrega jarritako gobernu fascistak... ...estalinismo gogor batie Videa, bidea... ...Bigarren mundu guerra ostean. Bigarren aldi baten... lortus. lortuz. Ember Hoxha... ...den Gidapean, ...Albania benetako sozialismoaren bilaketa Villaqueta zuen... ...elirte irte burocràtic que ustia penaren eufemi, efe, eufemismo argibat a l'eguia. En Republika oksere, República Populara milla be de la urtean de següinsen. Partidu comunista bitan satitus. Batetik partidu socialista eta bestetik Partido democratak. Demokrazia representatibuera jo, eta autelskundeen au bidez, sali ber, berisak partidu demokrataren buruzenak irabasi zuen. Iruzur zuzmo handien artean. Berisak kapitalismo ultraliberala esarri Albanian. Lurrak privatizatu egin ziren, empresa estatalak itxi edo tasaldu, eta FMI-ren moi ateak zabaldu zizkion. Europa ta estatu batuek onespenen sikusten zuten joera hau. Albania adibide de besala orkestus munduan. Kapitalisme aren lirurak, Vistalneria mirestus suen. beti besala, kapitalisme aren beneta Corpegia gerchendenean. Cupida cupida gabe yo Eschema ponsi deiturico ekonomia orkestusión besira herriari. Hau Auda, etekin parega bea dituen... ekonomia piramidala. Erriak bere ondasun guztiak zaldu Eta diru, be, euren diru dana Empresa hauetan sartu, sartu zuten Empresa hauen ager, bankarrotak Agerian hutsi zuen Makro iru zurra Non biztalenaren gehiengoak Denagaldu baitzuen <messizitzen> Estatua deusestu egin zen egoera honetan Zegoen poliziarik, ez militarik, ez autoritaterik. Gehienek, euren armak zaldu behar izan zuten, bizirauteko. Herria kalera terazen blore eirian, mila bederatzion dalaro eta masaspeigarren urtean. Benetan zututa, eta polizia komisariak azaltu zituzten arma bila. Ez zuten erresistentzean diritopatu, bertako poliziek hankagin baitzuten. Herria armatu egin zen, eta kartzelako ateak zabaldu, banketxak erasotu, ...eta zabalkun txariek in zion. Albanieko egualde osoan... ...matxinatuen agentepean erorizen. Kuartel, banku, komertxaltzentru... ...eta komisariak zuha hartu zituen. Stalinista zaharrek eta demokratek... ...osasun in kontselioak sortu zituzten... ...ikus puntus ciudadanista batekin... ...protesta baketsu etara animatuz. Halere, matxinada bazookan... ...bere autogobernurako mekanismoak... ...eta bere, bere bideari jarraitu zion... ...iparrerantza. Armafabrikak, aireportumilitarrak... ...eta konbatea bioiak lortzeak... ...nazioarteko instituzioak eskatu zituen... ...mobilizazioara bultzatuz. Onuk... ...se mila soldaduzko misio humanitarioa... ...ipin zuen martxan... ...eta frantxeak... Frantsiartropek Duratson desenbarko desembarco zuten. Invasio militar Ronek, ehunkaildakostean demokrazia representatiboa kerri zuen bueltan, politika instituzionala ber berresarriz. Autezkunde berri Auteskunde partidu sozialistak socialista zuen, baina baten bat, bat galtzaile gal izatekotan argi dago herriaren ekimen autonomoa izan zela. Institución, salpaltzailek, bere funtsioa aganora arazo gabe betetxeko, herriaren zinezmena besterik ez dute behar. Dinoz da kolodianak, buruarekin baistatu besterik ezin <totipen> Ik heb het Het is een libre asunto dat ik heb gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het gegeven. Ik heb het lortu Het is een lauk. Het is lauk. ba is een lauk. Het is een lauk. Het is een lauk. Het is een lauk eh protesta edo resistencia eh eginez. Mudat, chamusen de mediodana ikusi dosuela, baina bueno, pasaren astelenean, goi saldean... ba polizia esperosa moduen sartu egin san eh polizia eh beltza ba zaten doet hij een eigen e, beste ria resia Baina asko alscoze arrochtu edo, bueno indarcho agua sirela bertara, un chico la veras tenda la rogei saurito con bertan, eta bueno ametiguar elkartasuna eta pesar cada el eta pesar cada va Ori e, Belchei aurre aurre begira veirar tende con signeteneane lo tu ta con con poor razo a kasosituus tenei, eta beba i no laes, va saspiawen, e, saspiawei, el carteres unat, eta bezar cada sua, ebre tendencia politico agitivo a carrick, e, anciolo turin industelako, eta euren familia família, eta algun gustiay, aupa peña. <messizuk> Bueno, Tageuro en eh, Gurera de Torres, es. Será nice to Gaur de Kogu Negun. Na, andía, ¿o es. Jolasteko a la democracia, ¿no? Hay ah, el super día de la democracia geure, eh, dogus, o, de Kogu Gaur. Elegí kodogus o elegí Andavis o Niserdakit, Gureysenean, eh, Gurechat o Verena Ingo de Urien, Holaco, tipo Bachuk, está ahí. ¡Basta! ¡El baimending me sube! Pues eso, pues... Un poco a las masas, pues no sé Que reflexionen Que reflexionen de a ver si esto sirve para algo si sirve para algo Estar jugando a esta porquería Que nos han impuesto Pues para no cambiar nada O sea, es que ni anda un jueguecito así Que se juega cada cuatro años que parecen las olimpiadas ¿No? O sea, parecen las olimpiaditas Que de cada cuatro años vamos ahí Hacemos la pantomima, se hacen los 100 metros lisos, la peña un montón de mítines, otros hacen jabalina... Ahí tienes ahí la peña ahí haciendo pues eso, campaña en equipo, deportes de solitarios y tal, de estos, ¿no? Y no sé, pues... Participar en este circo como que da mogollón de pereza, ¿no? También pues, quiero hacer ahí un llamamiento a la que seguro que no hay en la Irola, la peña que vota las mayorías estas que ganan siempre, no sabes pero me gustaría que oyeran y si por casualidad oyen, pues para decirles que, que vengan un día aquí a explicarnos a la radio qué se siente cuando votas a un partido que gana y a ver qué se siente ese día, ¿no? A ver si en realidad tienes una, algo te ha cambiado en la vida, ¿no? ay Porque votas ahí a todos estos fascistas neoliberales y como currita al día siguiente te llega algo, o sea, no sé, esa sensación, como tampoco la he conocido, pues no sé, pues que alguno pues igual se anima y puede venir aquí a explicárnoslo ahí, abiertamente, abrir también, porque no sé, me gustaría entender, ¿no?, de cómo eso... Un... Hombre, el dueño este de Zara seguro que se, que se alegra, ¿no?, porque algo ya sacará de, de toda sí, esta sí. historia, ¿no? No, ¿no? Sí, el dueño de Zara sí, ¿Pero ¿y sus curritas? ¿A quién votan? Porque claro, me imagino que con las estadísticas muchos votarán al PP... Y que me gustaría saber cuando te levantas ese lunes hoy como, toma, hemos ganado. Y... Eso es todo lo que va a conseguir. Sí, no, eso, eso, alegría, ¿no? pero no sé, esa sensación, no sé que nos la describa, ¿no? Porque yo qué sé, o sea, es que no, no, no la concibo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí más un poquito con todo esto, ¿eh? porque no podíamos pasar el día de hoy pues sin hablar de, de las elecciones y de todo esto. Y como no vamos a hacer campaña a favor de nadie... Pues que cada uno vea si, si quiere votar, si no, y nada. Pero bueno, un poco estas pequeñas reflexiones que se me crean estos días, ¿no? Venga, y sin más, pues nada, ahí, ahora Mongodoche, Gu Sartuko Sartuco Gara, beste de tema Bachutan, Gure, programa que Taletara, joan Gara, ETA SB, Aurera, ¿no? Oye Peña, Aurera Vale, vale va. gurre. y de pronto el timbre sonó ¿estás ahí? escuché, es la hora ya voy, contesté automáticamente ya es tarde abre la puerta estaba harto, pensé en agarrar el martillo y hacerlo con un poco de suerte podría de un solo golpe terminar con el incesante martirio sería maravilloso no más controles no más urgencias, no más cárcel Tarde o temprano todos se enterarían de lo que hice. Tarde o temprano alguien se animaría, se animaría a imitarme. Y después, quizás otro. Y otro. Y muchos otros ganarían coraje. Una reacción en cadena que permitiría terminar para siempre con la opresión. Deshacernos definitivamente de ellos. Deshacernos de ellos en todas sus formas. Pronto me di cuenta que mi sueño era imposible. Nuestra esclavitud parece ser a la vez nuestra única posibilidad. Nosotros hemos creado a nuestros carceleros y ahora, sin ellos, la sociedad no existirá. Es necesario que lo admita. Ya no sabríamos vivir sin relojes. Chiming jamming good with weird and gilly, and the spiders from Mars, he played it left hand, but made it too far, became the special man, then we were Ziggy's band, Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick them by like smiling, he could leave them to hang. They came on so loaded, man, well hung in a snow white tan. Bueno Peña, va be a Da a está. Va da esau tu tema, txube, da, garatu olan, te, ba, ba, tema sakonago. da bueno da da bueno cure arte e ane. Az... Sa, saconago, saconago. Ald, Aldo bye. Da bueno, da da, is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, da, da is e, goed, da, da bueno, goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat da, is La mitología Union nos cae simpático, ¿no? Porque al no ser una religión actual... No, pero, no, sí. vai, vai. Como no te la meten a barazo, o ¿sabes? Claro. Pues, qué, qué guapo Tartalo, qué guapo el otro, sí. qué guapo el de la moto... Desde una perspectiva futura lo ves simpático, ¿no? hay ¿no? no. <risa> como con un poco de... Qué, qué pena que no fuera así, ¿eh? Sí. ¿no? Yo iría, yo iría, ¿eh? Sí, y bueno, lo que vamos a hablar hoy es la, la mitología de las constelaciones. Ay, vamos a hablar ay, del más. cielo hoy. Vamos a, mirar una, a echar una mirada al cielo y vamos a descifrar un poco mmm, de, dónde, de dónde viene el nombre de las constelaciones, mmm, porque, claro, viene de la, de la época griega y tal, y tiene una estrecha lotura con, con la mitología griega, ¿no? No hay. Ni gaña san que nos hace gracia, es que, tipo, suria, ni que se ni tenesebes, sin mirar a los dioses, que si ofrendas, que si no sé qué, y si las ofrendas daban chungas, la peña no hacía nada, ni decisiones políticas, ni guerras, ni. Entonces. Nos hace gracia porque... <risas> sí, nos hace gracia por la perspectiva sí, lejana, sí, ¿verdad? Sí, sí, Es muy curiosa. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de, del cielo, la concepción de, del cielo para los griegos. Bueno, estamos hablando de esta época en la que la religión-ciencia, vamos a hablar de la ciencia ah, como ya, religión ya, ya. también, está vale, todavía vale. Hayoveri, recién nacida. Pues bueno, pues la concepción del cielo para los griegos era un poco diferente a la nuestra, ¿no? Eh, la aportaban al cielo cualidades de, de esférico, de finito, de eterno. Eh, y bueno, y eran geocéntricos, ¿no? Eh, pues eso, pensaban que la Tierra era, era el centro de, de la galaxia, y, y eso, y bueno, y pensaban del cielo, pues que, que no existía el vacío en el cielo, eh, sino cinco elementos que constituyen los cuerpos de las diferentes regiones, el tierra, la tierra, el fuego, el, eh, agua, agua, aire y éter. O sea, todo el cielo estaba lleno de materia. Y bueno, y no hay movimientos a distancia o gravitacionales y, y los, planetas, las, los planetas no se mueven en el vacío, sino que se mueven las esferas de éter en las que se hallan. ¿Vale? O sea, que supuestamente estaban, estaban rodeados de una materia que era éter y era ese éter el que flotaba, digamos, en el, en el material que era el cielo, ¿no? Que giraba, ¿no? en torno a la tierra Eso es. Y pues bueno, es un cosmos heterogéneo, siendo la región más perfecta la supralunar, por su orden y estabilidad, claro, lo único que conocían, Y los seres que componen el cosmos están jerarquizados en diferentes categorías, ¿no? Seres móviles pero eternos e incorruptibles, pues esferas, planetas, estrellas... Seres inmateriales inmóviles, el primer motor inmóvil y los motoros, motores inmóviles de las esferas, claro... Eh, las esferas se movían, por lo tanto pensaban en que una especie de motor los movía y de ahí nació la idea de motor, porque claro, hasta entonces no había... Es una caña, es una caña que estos, los griegos, estaban ya en estas historietas, no sabes, ahí comiéndose la cabeza y luego llega el cristianismo y nos hace un paréntesis, un apagón, o sea, impresionante, ¿no? Que la Tierra es plana, todo aquí alrededor de la Tierra y a tomar por culo... ¿Sabes? Se sí. inventan hasta un dios con forma de hombre, tío. Esto es la hostia sí, puta, ¿eh? Sí, realmente sí. Bueno, sí, porque... los griegos ya tenían ¿no? dioses con formas de hombres. Sí, sí. no, adoptaban formas de hombres cuando es. estaban entre ellos. Sí, eh... pues eso es. Y bueno, y los terceros eh, categorías de seres serían los senes, seres finitos y móviles. Y es eh, el mundo sublunar de los cuatro elementos, ¿no? Y bueno, el cielo se utilizaba entonces, tenía eh, su... su Su herramentística, que sería para la orientación de viajes, y para predecir las estaciones meteorológicas del año, ¿no? Pues para. para plantar, para todas estas cositas. Y bueno, pues las constelaciones de estrellas han sido agrupadas, pues por personas, quienes al ver el, al ver el cielo, pues quisieron exaltar en él a sus ancestros, dioses y leyendas, ¿no? Y bueno, sirven para ubicar objetos en el cielo, y. y eso. Y aquí se utilizó eh, la mitología para poder para poder nombrar a las constelaciones y todo esto, pues debido a la inspiración que la mitología crea, ¿no? La idoneidad para, para las características de la mitología, para determinar el cielo, al atribuir a las constelaciones, pues, atributos de dioses y, pues, claro, la relación inexplicabilidad-deidad, claro. Como lo de los dioses no lo puedes explicar tampoco y estás viendo algo que no sabes explicar, pues lo relacionas, ¿no? Y bueno, quizás empezamos a hablar un poco de las constelaciones en concreto, vale, ¿no? ¿no? A mí lo que me flipa de todo esto, tío, que no interese tan ya ta au, eta, Goninchenor, eh, pues aquí te... Eh, y Biltensa en eta, eh, Marinerue, que eta, hola, Nasco, Vegitudeurie, Serure, eh... Y Chasocogente, Abatez, Beba, Situeta, eta, holan, eta, bueno, ni no sonosa ya tú na' es eh, Vegitante, Serure, eta, va, que si sitúo esta, sitúo la otra. No me empapo, tío. Es no que me... realmente hemos perdido la no relación ves. con el cielo, ¿no? No, no sea... me el papo ni Vivi... para la hostia, tío. Es o que sea... vivimos en ciudades hiperiluminadas vale, vale, que vale. te impiden ver el cielo. La... Esa relación con... Bueno, aparte de con todo lo natural. Bueno, sería con todo lo natural, que nosotros también somos los eh, naturales. Pero con todo lo externo a las colonias humanas, pues hemos perdido un poco vale, la relación. Vale, vale, ¿no? tío. Vean, da movida base, eh, a un retigente hay eh, que aúkin varica GPS talan ve sean capaces y en el entorno de una manera eh, muy acorde con todo esto ¿no? la luna el sol las nubes el monte o sea eh, referencias -se y en vez te modubateco hay eh, con da caña badgure referencias danadire digital hay eh, tío o sea, pantalla va tío bueno ya no, ya no es ni el mapa se te jode GPS va va va así bueno, bueno. voy a ser verbaite que useo oh, ni se of ni konstel assiñoak. En, is e, e, toch, dat is aparte, dat je Bolako-istoria, chubes betie. Eh? Is, ze houen laur, laur, kon te kodouba, koicha een istorie, bañadori de copolite, mitologie. Is, dat je ziet, dat ze gaan Que quedan muy bonitas cuando las juntas con una línea, pero si no... Si <risa> sí, realmente hay algunas constelaciones que hay que tener mucha imaginación para vale. atribuirle la, la morfología de, de un dios. Vale. ¿no? Pero bueno, hondo con la política. Venga, venga, voy a ser Nassikogara. Venga, Aurera. Ni de Cozva también, cáncer. Cáncer de pecho, cáncer, cáncer de pulmón. Cáncer da la eh, cuarta orden del zodíaco, ¿vale? Veres eh, costera siño au eh, es una constelación muy débil, formada por 5 o 6 estrellas, o sea, no está ni definido, dependiendo de cómo la dibujes, de o sea, cómo la mires, eh, de las cuales la más importante es la nebulosa de Pes del Pesebre, Pes Pes pero bueno. Eh, cáncer Reco au D Dator, eh, Armando Vargara, eh, Genkos en la historia Zeus, que era el aquí de Putamo, el todopoderoso, Es lo de los rayitos, saben finán. Bueno, baseukan e mastebat, ¿no? Que era era. Mañaceus era polígamo el hombre. Orduen y no con dioses, sino con mortales, orduen bajesan e eh, printzipioz ba nurrera, euken zeuen harrema sexualak, bai mortal bategas eta jaesan semidiasbat. Señaran Hércules. Eta era e eh, mastea, ba konturatudin san, le pilló poniendo unos tubos y dijo, "¿Cómo o saualiar al al Hércules este?" Eta Harrision 12 froga. Eh, ...pasatzeko... y si le dejaba pasaba a las 12 quedaba en libertad eta bat... eta cobat y san... pigarre eh, un froga eh, que tenía que luchar contra la hidra famoso mítico de los dibujos y bueno todas estas historias la hidra eta eh, laguncheco hidrari eh, era que eh, cangrejo gigante bat más gigante bat que se llamaba cáncer el eh, tío ay, ay. orduel cuando estaba luchando con la hidra de retaguardia le vino el, el cangrejo le mordió en la pata a hércules una historia Pero Hércules le pegó un pisotón y lo, dejó pa, lo metió para otro barrio. Orduén era por el esfuerzo que había hecho este cangrejo, pues lo, lo pasó al cielo y se quedó para siempre en, en Ay, nuestro cielo. Pues ah, menuda sí. prueba, te viene un bicho, le metes un patalón y ya es una... Claro, Hércules no era un puto amo, tío. Ni, ah. ni de Cotemen, historia va de otro hijo bastardo del Zeus. Porque parece ser que iba dejando... Este es como el Julio Iglesias, ¿no sabes? Sí, pero te das, te das cuenta de que... El cristianismo, ese dios asexuado... Ya, yeah, yeah, ese... yeah, es una pero, caña. Eh, los griegos tenían, tenían eh, digamos, dioses más, más, eh, más de forma de, de hombre o de mujer o de... De hecho Zeus era bisexual. Así. ¿Ah, que sí, Tenía relaciones también con hombres, según algunos escritos. Sí, sí, y tomaba sí, formas de animal y... Sí, sí, el tío era un crackis, No, pero es caña que las religiones griegas, por ejemplo, la poliga... O sea, no, los griegos, por ejemplo, no tenían la definición sexual. Para ellos era normal tener amantes hombres, tanto mujeres. Entonces, eh, es una caña también que tengan dioses que son polígamos, que no guardan es, en el, dentro del matrimonio solo esa cosa, tienen relaciones extramatrimoniales con mortales, con diosas, o sea... Ya la, la perspectiva de cómo es la vida es totalmente diferente, Totalmente. ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de Perseo, que es otro de los hijos bastardillos que iba dejando ahí el, el amigo Zeus por ahí, ¿no? pues aquí parece ser que Perseo pues que era el hijo bastardo del Zeus y de Danae que era la mujer de del rey Argos y la movida parece ser que que pues eso que el Zeus pues le, se debió poner de la misma forma que del rey le engañó a ella a la tía esta Pues ahí tuvo ahí una noche ahí de velada guapa, ahí, no sabes, con ella, y la preñó. Y luego, pues el rey Argos, cuando se dio cuenta de que el Zeus la había preñado a la mujer, pues tiró al hijo y a la mujer al mar, ¿sabes? Así, las tiró al mar, para que se joda el Zeus. No, es así, ¿no? Cabrón, para que se joda el Zeus tiras a la mujer y al crío al mar, ¿no sabes? Eso también los griegos son la hostia, sí. porque los espartanos ahí tiraban al monte Taijeto ahí a todos los deformados y a toda la movida así como sí bueno parece ser que por suerte pues sobrevivieron y pues eso, el Perseo este pues fue eh, uno de los que luchó contra la furia de los titanes esta de toda la movida esta que han hecho hasta películas, no sabes hay de las pruebas estas y el Perseo este fue el que le cortó la cabeza a Medusa que también estará por ahí la historieta de Medusa, no sé si sí, le... Medusa, Medusa es eh, pues fue, era una de las hermanastras de Zeus Y pues eh, debía ser muy bella. Muy bella, sí. Y pues eso, pues eh, Atenea, muy celosa de ella, pues, eh, es que pues debió le de... echó una maldición y convirtió su cabello sí. en serpientes. Y a cualquiera es que, que le mirase... Son, todos y... son dios de faltas, ¿eh? Sí, y de le, convirt... le convirtiera en piedra. Entonces, pues eso, pues... Eh, sí, pues... pero sabes por qué viene por ahí? Porque la Atenea está enamorada de Poseidón y la ando... y la... la tía esta, como hemos ya hablado, de... de... de a... La medusa, había encandilado al Poseidón. Entonces la Atenea dice, ¿cómo? Sí. Y la convierte ahí en, en, una, en una fiera sí, de esta. y luego el Perseo, le, utilizando el reflejo del escudo, le corta la cabeza y, sí. lo, y lo utiliza en batallas terrenales. Sí. ¿no? Un arma de gran poder. Sí, de los claro. humanos contra, contra sí. los dioses. ¿no? Eso es. Que ahí, en eso, que es verdad que han hecho películas de esto, pero es cierto, la mitología griega habla de todo esto, porque aquí tengo la historieta que es de Pegaso, del caballo que utiliza el... Eh, sí. el Perseo, que es un regalo que le hace su padre, uh -huh. y el tema es que aquí hay una historia que el Pegaso parece ser que viene de la unión esto es la hostia, a ver, ¿dónde Cuando la le corta a Perseo la cabeza a Medusa sale, de, sale del corte sale, sale Pegaso. Sí, de la sangre, ¿no? Sí, eh, sí, eso, sí es. Sale de la, eso es. Sale de la sangre de, de la Medusa, pero aquí también hay otra historia eh... A ver, a ver. Eh, también se, se decía que el padre de los, eh, que era el padre de los centauros. Sí, porque se lió con, con Ixnish. Eso era, es, el Pegaso, se lió con, se la lió con Ixion. una, con una con Ixion, que era una humana, y se, se dice que de, de ese híbrido nacieron los centauros. Eso mientras es. estaba descansando en los, en los establos de Zeus. De es. no, no era solo poligamia, sino también era fofilia, ¿no? Sí, sí. sí un, aquí, eh, tranquilamente. Aquí, sí. aquí hay de humana, todo. Aquí se atizan a todo. Sí, interespecies, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí una, una historia que bien podría ser de Disney, porque... Porque realmente eh, se ve muy claramente aquí una huella machista y patriarcal. Joder, que... pues con lo bien que íbamos hasta ahora aquí, que todo el no, amor sí. libre hay, tío, ahí, que sin caballos, que sin mujeres, que sin hombres, esto, esto, esto, esto estaba siendo una bacana. Bueno, tío. pues, eh, pues eh, ahora vais a ver a lo que me refiero. Ya voy a hablar de Andrómeda. Y Andrómeda era hija del rey Cefeo y Casiopea. Y bueno, Casiopea eh, ofendió al rey Neptuno. ...diciendo que su hija Andrómeda era más bella que cualquiera de sus, de sus ninfas marinas. Y bueno, pues para vengar el insulto... Eh, fue, ...fue enviado por Neptuno un monstruo o una gran ballena, Cetus... ...cuyas estrellas están eh, debajo de la constelación de Piscis, la, la constelación de Cetus. Entonces la, la leyenda añade que, que nada pasaría si se ofrecía Andrómeda como, como ofrenda al monstruo marino. Entonces Andrómeda fue encadenada a una roca esperando su destino... Y de repente el sonido de un gran viento llegó a los oídos de Andrómeda, pensando que era el monstruo Cetus. Sin embargo, quien vino lo que oía eran las alas de un gran caballo volador, el cual llevaba en su espalda a Perseo. Y bueno, allá veis a lo que me refiero. Un poco la historia de Disney del príncipe masculino que salva a la princesa femenina y todo esto, ¿no? Mm -hmm. Joder, es una caña, ¿eh? Sí. Yo aquí tengo uno, que es el de Sagitario. ¿Eh? Tanto Sagitario que viene también a lo que hemos hablado antes, de Pegaso ahí con la otra, pues... Sagitario era uno de esos centauros. ¿eh? Era un ce eh, del ce eh, es, esta constelación es la imagen del Ceutauro Quirón. ¿eh? Y el tema es que este tío se distinguía por su sabiduría y sus conocimientos del resto de los centauros. Y se dice que nació de los amores entre cro cronos... Y la ninfa, Filira. Pero Cronos es el dios del tiempo. Cronos es el padre de Zeus. Sí, él pero es el dios del tiempo. Sí. O sea, flipa aquí cómo va el tema, porque al Zeus ya esto le viene del padre. Es como el padre del Julio Iglesias, lo mismo. <risa> o sea, era lo mismo ahí. <risa> anda, anda. Era, que era padre a los 60 y tal. Sí, ¿no? sí. El, aquí ya el Cronos ya le enseñó bien al hijo, ¿no? O sea, sí. o sea yo alucino con todo esto, ¿eh? Eh... Y que tenía la, mitad, la forma extraña de mitad hombre y mitad caballo porque su padre se dio a convertir al caballo para engendrarlo. Y según dice la leyenda, su madre, al ver que habían engendrado un monstruo, que un monstruo, ¿eh? eso es una caña, que te niegue tu madre, rogó a los dioses que la transformaran en un árbol. Toma esa. Luego dice aquí también que eh, el centauro este fue enseñado... Que el Quirón, Quirón, el centauro este, el sagitario este, fue enseñado por Apolo y Artemisa, que Apolo eh, también es otro de la mitología. Apolo es, eh, es el Marte de los romanos, que es el de la guerra. Eso y es. Ar Artemisa es el de la, de la luna. Que, eh, que Artemisa eh, pues, eh, eh, tenía sí. un arco, ¿no? Sí, de la, la medicina, famosa... pero era de la medicina, así no es. Um, de las curas y así. No sé, ¿eh? es que aquí pone que Artemisa en el arte de la guerra y la medicina. Estableciendo una consulta en grutas y fueron sus discípulos, Cator, Castor, Polus y Ulises. O sea, Ulises, ¿quién? El de... El de la Ilíada. El de la Ilíada, el que tardó no sé cuántos años en la el de la Odisea. Sí, sí, sí, sí. tío, sí, el rey sí. Ulises, tío. O sea, te, ese estuvo, eh, eso es, de Ítaca, pero Ulises estuvo en la guerra de Troya. O sea, mira cómo relacionan toda la mitología los griegos. Esto es una bañada, esto es como un culebrón venezolano. Ay, ¿eh, chaval, pero a la antigua, ¿no sabes? Allí a lo bruto. Y bueno, pues la movida es que parece ser que... Eh, al centauro, pues en una lucha así, pues le metieron una flecha con sangre de, hidra, de, la, de la hidra lerna que le producía terribles dolores y como el centauro Quirón era inmortal, pues no quería seguir viviendo con dolores. Entonces, pues ofreció su inmortalidad al Prometeo y se murió poco después. Y Zeus lo puso entre los astros del cielo, constituyendo pues la constelación del Sagitario, que es la del arquero. Eh, ahí tienes pedazo de cuento, chaval. Sí, luego sigue con la historia de Prometeo, que ya que lo has ahí patuado. Pues es el. Ah, tú lo. Ah, ya, ahí, cuéntate, la de Prometeo. No, no la, no la tengo aquí en los papeles, pero bueno, más o menos es el, es el semidios que, que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, porque hasta entonces el fuego pertenecía solo a los, a los dioses. A los hombres, no, perdón, a los humanos, quería decir. No, ya. Y, y pues eso, pues al entregárselo a, a los humanos, pues, eh, pues eso, pues fue castigado por los dioses y tal, amarrado a una roca. Ah, con sí, cadenas. al que le comían las entrañas todas las días y sí, se le recreaban y, por la noche. Sí, hasta, oh, no, que, no, llegó, hasta no. que llegó Hércules y pues le soltó. Ese, era, era el es curioso porque ya en esta época sabían que el hígado también se, se tenía una función de regenerarse solamente, ¿sabes? Porque sí. lo único que le comía era un trocito de hígado todos los días a este hombre para que luego el día siguiente o no sé cuánto sí, se le regeneraba se regeneraba y lo volvieran a torturar y así hasta el fin de la eternidad sí, por, por para, siempre. No, hasta para siempre hasta que vino a no, hasta eh, que vino ah, bueno, tenía hasta que vino cara. uno de los hijos bastardos de Zeus <risas> ahí, ay tío que me ha dado mi padre poderes y tal, y tal, vestido pues de Superman, bueno, yo tengo otro aquí que es eh, Leda y la constelación Cisne ¿Vale? En Antigua Grecia, la constelación cisne estaba relacionada con el mito de Zeus y la diosa Némesis. ¿Vale? Para escapar de Zeus, Némesis se cambiaba la... con la forma de diferentes animales, para Ajá. hacerle la, de, ¿sabes? la culebra. Pero cuando ella se convirtió en una, una gansa, Zeus inmediatamente se transformó en un hermoso cisne ¿sabes? y se ganó eh, el amor de, de Némesis. ¿Vale? La diosa salió preñada. Joder, el Zeus este. Era el de campeón, ¿eh? Este, este, este, qué cabrón, tú. La diosa sí. salió preñada, puso un huevo y luego abandonó a ese huevo la diosa. ¿Vale? Afortunadamente, un campesino se le encontró el huevo, se lo llegó a, se entregó a Leda, esposa de Tindáreos, el rey de Esparta, en ese momento. Ahí está. Y de ese huevo salió Elena de Troya ahí la tienes. ¿no? La, la Elena que la... La que, preparó, bueno, sí, la preparó la... no, la prepararon los otros dos machitos aquí, sí, a ver es. eh, a ver quién es el más sí. fuerte que yo te quiero más, que mira, mira Elena, mira qué fuerte soy. Y la preparan gordísima. Sí, sí. La lean petarda, ¿eh? Así. Sí, claro. Yo creo que allí los ejércitos tenían dicho, ¿cómo? ¿Que os queréis pegar? Pues pegaros, claro. tío, a, mano, tío, a, a mano, a, a, a, a, a mano. Sí, a, ¿sí? a la mierda, a la mierda. Tío, o sea, es que ahí, por dos machitos de mierda la que se preparó ahí, tío. Luego un cuento y aquí viene pues un montón de historias a lo largo de esto. Sí, lo, lo malo es que Se, se pelean por la, por la posesión de ella. Ya, o sea, pues eso, es es, eso es una bañada, eso es una bañada. ¿Qué quiere decir? O sea, la, la idea de posesión de Elena, sí, a ver, sí. ¿a quién le pertenece? Pues hacemos sí, sí. una guerra y el que mueran sí, sí. los 10.000 eh, la posee como si fuese un, ¿sabes? Un no, pero, pero flipas de cómo se le ocurren los griegos porque eh, el Ulises, la movida que tiene la Odisea es volviendo de Troya. Sí, sí, sí. Cuando vuelve de allí, sí. o sea, mira cómo o sea, ahí sacan ahí unas historietas. Yo creo que había aquí un cuenta-cuentos muy bueno, ¿no sabes? Ahí, y que se ganaba la vida con esto. Y como la peña iba, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¡Wow! Y el tío allí estaba ahí con diciendo, ¡hijos de puta, no! no me han pillado sin pensarlo, tío. Espera, <risa> sí. déjame cinco minutos que te lo digo. <risa> y bueno, sí, Ulises tardó 20 años en volver ahí porque mmm, a este le tenían que haber pillado de guionista en Hollywood, ¿me ¿no? entiendes? O sea, me hubiera sido, yo creo un guionista de hoy en día sí ¿no? la verdad es que el Homero ya ya o sea, sí. los relatos de, de un montón de gran parte de la, de la mitología vienen de, de Homero ¿no? Homero sí, sí, ¿Homero los creaba o simplemente los recogía por la Se supone popular? que los recogía? Bueno sí se no supone sé, o sea, sí. Pero, pero la movida es que están recogidas o sea la movida es que cuando él les escribe ya pasan 600 años o cuánto pasan pasa un montón está, pasan un montón de años de que cuando se supone que han pasado entonces es como sí, sí vale puede ser no lo sé bueno voy a que se voy a seguro Hombre. vamos a, vamos a hablar de vamos a hablar de Aries sí. porque Aries eh, eh, bueno es eh, Aries es una antigua constelación creada por las tribus nómadas de Mesopotamia o sea, estamos hablando de las sí, los sí. primeros asentamientos humanos que consideraban obviamente al carnero como uno de las más de los, sus más preciados animales domésticos Los egipcios también identificaron este grupo de estrellas como un carnero, animal asociado con su principal dios, ¿no? Amon-Ra. Luego los griegos asignaron a esta constelación el mito del vellocino de oro, que el vellocino de oro de este carnero fue premio, eh, fue premio conseguido por Jason, Lee, Jason, líder de los argonautas. Y bueno, eh, en su versión más conocida representa la fuga de Frixos y Ele, hijos del rey de Tesalia, quienes recibieron la ayuda del dios Hermes. Para escapar de la crueldad de su madrastra, Hermes dio vida a un carnero mágico con lana de oro y en su lomo los dos hermanos escaparon hasta el, hacia el cielo. Eh, él re, eh, resbaló del carnero eh, en el estrecho que separa a Europa de Asia, o sea, digamos, en, en, esto, en la capital, en Estambul. Eh, lugar en eh, que los griegos llamaron el, espo, el Esponto, el mar de L, y ahora conocido como los, da, do, los Dardanelos. Y bueno, aquí también vemos eh, eh, los dos hermanos que escapan de la crueldad de la madrastra, ¿no? O sea, La figura de, de la mujer autoritaria siempre no reprimida. Sí, no, eh, tienen una movida que eh, como que a las diosas también les ponen ese aspecto ahí súper vengativo, así súper duras, ¿no? O sea... Como muy así, ¿no? De celos y te convierto en un monstruo o a ti te convierto en no sé qué o me vengo de ti o... O sea, como a ser... O sea... Sí, ya vamos viendo que estas mitologías ya marcan unos valores, ¿no? A transmitir, sí, sí, ¿no? Eh, los valores de la feminidad y de la masculinidad. Que bueno... Que Hombre, ya... lo que tienen los griegos es en general que todos los dioses son muy autoritarios en cuanto y muy... Eh, eh, eh, eh, eh, ¿Cómo quería decir esto? Eh, siempre... No, es el... el eh... Muy dados a la tentación también, ¿no? Sí, a así la tentación como... y a hacer lo que ellos quieren, ¿no? O sea, no, sí. esto es porque los dioses quieren, o sea, como que dejaban mucho en manos de... de no, ellos quieren así, o sea, no era posible cambiar nada. Esto sí. era así, no había manera de que se reflexionara o... Sí. Todo como así, pum, pum, pum, y nos castigan, ¿no? Muy bien, le damos a... porque estamos hablar, un poco cortos sí. de tiempo, vamos a darle a la última, quizás, ¿no? No, no, no ah, quería hablar de Europa. Ah, ya, ya habla, habla, habla. Yo quería hablar de Europa, como... Europa era la hermosa hija del rey Tiro Agenor, que yo creo que ese también andaba por lo de, por lo de Troya, si no recuerdo mal, o eran todos muy parecidos. Eh, aquí ah, no, sí, sí, creo que sí, eh, me suena eh, a sí, también. Eh, aquí entra otra vez nuestro colega Zeus, ¿vale? Ahí, ahí le tiene. Ahí está el rey de los dioses, bueno, pues de acuerdo con la mitología griega, vio a Europa mientras ella recogía flores cerca del mar y se enamoró de ella. Entonces lo que hace Zeus, se transforma de un magnífico toro blanco ¿Vale? Y va por la orilla, no sé qué, no sé cuánto, se acerca a la pava, y la pava se atreve a montarse en el lomo de, del toro, ¿y qué hace este? Se lo lleva para el mar, y con, en forma de toro, y se lo lleva hasta Creta. En Creta, se ya se transforma en, en su verdadera imagen y semejanza de Zeus, ¿no? Y de, de humano, y eh, pues sin más, la coge de alguna manera debajo de un ciprés, Ajá, ¿eh? y le hace tres hijos. Ahí tienes. ¿Sabes? En un momento. Le hace tres pedazos de hijos. Eh, ¿qué? Eh, eh, eso, que. Eso, y encima le hizo reina de, reina de Creta. A la pava está Europa. ¿Vale? Y tuvo eso, tuvo tres hijos. Y finalmente, pues Zeus eh, reprodujo eh, la forma del toro blanco usada por él para seducir a Europa en las estrellas, nos dejó ahí como toma ahí tienes, sabes, yo fui este. Eso es Tauro, ¿no? Eh, y eso es, y aún hoy podemos reconocer la constelación como, como Tauro. Sí, es que, pero Tauro también tiene otra, versión, sí, otra que era, versión, que era el Toro Aldebarán, que era perseguido por el cazador Orión, porque Orión debe estar apuntado a, hacia Tauro, y claro, Orión era, era el hijo de un pastor que debía ser muy bueno cazando, y parece ser que quería acabar con todos los animales que tenía alrededor. Y bueno, pues aprovechando la coyuntura, pues eh, fueron a verle al, al padre de Orión, pues eh, Zeus eh, y tal, y le pidieron que matasen a todos los animales salvajes que había alrededor y tal. Y bueno, y se ve a Orión, eh, pues eso, eh, la figura de un cazador, de un arquero, eh, apuntando hacia el toro al de Barán, que es el toro al que persigue Orión. Y, y eso, pues como un, como un cazador de estos, vamos. Eh, Trebe, como muy Treve, ¿no? Un buen de cazador de élite. De eso, es, eso es lo que quería decir. Bueno. Y bueno, pues, eh, ¿qué, te, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Eh, sí, bueno, sí, podríamos... O, eh... o, ¿Alguno quiere hacer algún comentario de...? Eh, yo, tenía, Exambre, por favor. Eh, yo tenía aquí a Virgo, pero no, no, sin más. Si teníais ahí algo un poco más interesante, porque... Eh. Eh... Las ideas, la bueno, eh, yo voy a decir la de, la de Cassiopeia, ¿no? eh, que, que, eso, que, que, que eh, intenta reforzar la idea de, de eso, de valorar una mujer por la belleza ¿no? que, que aparece en toda esta mitología. ¿no? Es que sí, yo en Virgo no quería leer por lo de la fertilidad y la pureza esa que se vende eh, sí, ahí. Sí, es ¿no? como el valor supremo sí, de sí, la mujer, sí, eh, sí, solo sí, se, no, no quería, se queda en la, en la belleza. Sí, ¿no? Y bueno, eh, y en bueno la, voy a contarlo no. para, para reforzar, ratificar mi, la opinión que presento. Pues tenía tal belleza que se creyó superior a las Nereidas, ninfas de los mares. Y bueno, furioso el dios Neptuno, envió un monstruo marino al país. El oráculo, para aplacarlo, exigió que, que la belleza bellísima Andrómeda, eso es a lo que viene que contar la historia de antes. Claro, de Andrómeda, hija de Casiopea, fuera encadenada a una roca de la playa para ser devorada por el espantoso animal. Pero fue salvada por Perseo. Entonces, esta es la, la otra historia de la historia de Andrómeda que anteriormente hemos comentado y esto. Y bueno, aquí lo dejamos, eh, bueno, hemos contado unos cuantos cuentos, eh, le hemos sacado un poco jugo, hemos, hemos sí, la que... sacado la crítica también. Sí, la verdad bueno. que yo lo que he leído bastante sobre todo de esto de la historia griega, sí, los cuentos están guapos, ¿eh? los libros se leen muy fácil. Está, está muy bien, todo amigo. esto, las doce pruebas de Hércules y todo, o sea, al final sí es un libro, son novelas ahí eh, un poco... Es decir, interesantes que tienen una parte así que, que está dentro de una historia de, de una civilización muy antigua, ¿no? Entonces, que no son solo cuentitos. Entra también un poco... Eh sí no y, y, la vista, y la visión que tenía en el momento de los valores, de las cosas y de, lo, de cómo concebían un poco el mundo de alrededor, ¿no? O sea, yo qué sé Sí, Ahora, un poco la cosmovisión de la sí, época ¿no? Sí, eh. sí, es, es, es interesante Pues nada, vamos a poner un temita así y, y luego y nos seguimos al próximo Ahí tal. está, a venga, ahí. bye Ik hoop dat Bueno, da por Chueta Urduteco, va, vamos a hablar un poco de eh, Gauricoguni en eh, Democracia Representativa en Da, bueno, da Castoria dice que es Atensao en esta. Si, si a mil personas, eh, con, su, con su impulso social, eh, el capitalismo lo que hace es coger a 50, revertirlas de autoridad. Y de una autoridad ar arbitraria, pues eh, se, imper se pierde un impulso social del 95%, ¿no? Y solo nos queda el 5%. Y, y creo yo que es lo que, lo que pasa en esto de la re democracia representativa, ¿no? Que al final se basa en decidir quién decide, pero eso queda muy lejos de la realidad. Ah, bueno, da, prúbete, basta y te anima tu güedo a la gente y va política políticas, da la, la urteri, beñeco cogausea, bais y que te agüenero coa da bueno anima tu política ahí quiera egunero da, da bueno va tu da bearrin da da olan chica la cosas 10 y la usas voto a gas ya veis cuánto tiempo llevamos votando y cada cosa el, cada vez la cosa está peor o sea que si valiese para algo ya hubiese pasado algo anteriormente orduen ori in política egunero da Orise. No toutes les de nada avec en tout cas si tu crois je te c'est dans les rêves que les bergers je suis a puni ici et là-bas puis là-bas puni het ori, el carta is een aboorrok aan deugde, een Harry, ete persoonen agustie, ete olia que au rete die ze aan de wemmes hadden, en politiek, ete wanneer ete is aan politica. va ya me animé mundo gustieri ahí te ya que use que ahí fuera de la línea oficial no porque es que nean toda la línea oficial pues está contaminado con con lo que es el el sistema orduen nimbardogudana gurekabus alda angustiena benchetali que está independiente nisimba benetan era que usted copa dado la alternativa es ¿eh? O sea, es que en es vado paralelo a este sistema corrupto, pues hay que ofrecer esa alternativa a la peña decir, no, no hace falta estar en esta mierda, o sea, podemos hacer cosas en paralelo a esto. ETA SB es ver, timo duen, va a el carta, es una peña Gustieri, el carta es una preso, Sausi en Gustieri y Bebai, el carta es una Veray en familia y... SB seguir peleando, peña, y, y hay que aguantar, hay que seguir, hay que seguir, porque somos menos de los que queremos, pero más de los que ellos quieren. O sea que seguir ahí y seguir abriendo el cuento que algún día y habrá un momento que la historia nos dé ahí el momento ahí para, para, para hacerles daño está venga peña ahí ama Maite saitu está vez te usted apa, ay, hay que seguir hay eh, seguir pensando Rond, rond, rond, rond, rond, rond, rond, rond, rond,